samba chic preto, samba moderno e o samba quadrado. Cante tirado ao frevo, coco, maxixe, baião e xaxado. Mas não cante essa boa só bonita porque ela está Bueno, un día especial hoy como decíamos en viernes que el miércoles estaba bravo internet allá en la zona donde está Plinio en Brasil pero lo tenemos ya creo que está en campiñas porque nosotros aprendimos a identificar donde está por el fondo de la imagen que vemos, ¿no? Cuando vemos algo de verde en la ventana, vemos en árboles, Campiña. eso es porque está en Campiña. Si vemos libros y, bueno... Y bueno, pues ahora vemos, vemos libros también. Ah, claro, del otro lado tiene ¿Estamos libros. Estamos viendo todavía. libros. Tiene libros por todos lados. Sí. Exacto. Buenos días, Hernán. Buenos días, Ángeles. Voy a apagar aquí, ¿eh? Porque está con dos dispositivos comunicándose, Plinio, le contamos a la audiencia, ahora, por eso está haciendo los ajustes. Ahora ahora creo que. Perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Aquí, cuando es verde, no es San Pablo. Y claro. cuando es gris, es San Pablo. <risas> es así, es, me imagino que, que estás que, más consustanciado con el verde este de la naturaleza ahí, por supuesto, Plinio. Bueno. Se han acumulado temas en la semana a partir de que no pudimos hablar a mitad de semana. Eh, y eh, queríamos empezar porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Plinio, eh, que es la, la denominación histórica ¿no? que hoy comentábamos con Ángeles, que se ha ido modificando eso como tantas cosas. Eh, ¿Cómo se vive en Brasil esta jornada? ¿Si hay movilizaciones...? Cómo lo encara el gobierno, lo que te parezca de comentar, eh, qué pasa en Brasil con este día. Aquí está, ahí, sí, ahí sí, Aquí está, está, ahí está. estaba sí. habilitado el micrófono. Dale. Sí. Este es un problema un poco de la Internet y un poco de la edad del que habla, que siempre <risa> se, se confunde con los instrumentos. Bueno, no, aquí el Día Nacional de la, de la Trabajadora Mujer. es visto nada más como el Día Nacional de la Mujer. Hay mucha, digamos, información y mucha muchos homenajes en la televisión, en la prensa oficial, en el gobierno. Pero en este momento la izquierda está muy desmovilizada. No hay nada de en la calle, no hay nada de concreto. Al contrario, la movimentación del, digamos, de la política brasileña es para nuevos ataques a las mujeres con mayores restricciones al aborto eh, y a esto. Entonces hay mucha propaganda, mucha cosa superficial, pero muy poca cosa que, que realmente eh, revele la situación de la mujer trabajadora. Eh, vamos con los otros temas que ya nos venías planteando vos, eh, Plinio, empezando eh, de lo que nos quedó postergado además. datos de crecimiento de la economía brasileña que se han conocido Sí, estábamos en eso cuando cayó la internet sí. ¿no? el, el, el Instituto Brasileño de Geografía y Estatística divulgó el PIB brasileño para 2023 No, la economía brasileña creció 3% lo que es mucho más de lo que se esperaba, incluso yo al inicio del año Y fue una sorpresa. Pero, ¿cuál es la, la explicación de esto? ¿Por qué creció? Creció básicamente por el la actividad del agronegocio y del extractivismo mineral. La agropecuaria creció 15%. Y el, la industria extractiva 8.7%. Entonces, esto es lo que explica que es una cosa, Hernán, que estamos discutiendo aquí hace mucho tiempo, ¿cuál es el modelo económico brasileño? Es el modelo primario exportador. Esto es lo que va bien en la economía. La industria en este periodo creció la mitad, ¿no? un poquito más de la mitad, 1,6%. Bueno, ¿Y qué es lo que causó el crecimiento? Las exportaciones, básicamente. El consumo de las familias por aumento de empleo, aumento un poquito, recuperación un poco del salario real y las transferencias muy grandes de recursos a la gente pobre. La gente pobre cuando recibe recursos lo gasta todo porque tiene que gastarlo para sobrevivir. Pero las inversiones, que es el motor de la economía, cayó 3%. Entonces esto muestra que es un crecimiento, digamos, eh, esporádico. Circunstancial, ¿no? La tendencia histórica a la estagnación, que es lo que predomina en la, en la economía brasileña en los últimos ocho años, persiste. Y la expectativa para, para este año, 2024, es que la economía vuelva al patamar de 1,5%, que es lo que yo llamo de estagnación, ¿no? Y para el 25, el mercado, ¿no? Los analistas, calculan, esperan un crecimiento de 2%. Entonces, estos son los datos más recientes de la economía brasileña. Claro, o sea que no da para entusiasmarse, porque yo he visto presentaciones que han hecho que dicen, bueno, esta es una buena información, una buena noticia, porque ahora creció 2, no sé cuánto, y venía estancado, no había crecido nada. Pero lo que vos estás diciendo, hay que mirar las tendencias, cuáles son. Sí, dos cosas, ¿no, Ángeles? Importantes. Primero, es importante que nosotros eh, critiquemos el mito del crecimiento económico, sí. que es uno de las ideologías del subdesarrollo. ¿no? Las cosas van mal, pero si crece, todo se resuelve. América Latina está creciendo 500 años y el caos social es cada vez mayor. Entonces, el crecimiento no resuelve. Este crecimiento particularmente resuelve menos todavía. ¿Por qué? Porque cuando se crece eh, liderado por el agronegocio y por el, por el extractivismo mineral, hay mucha concentración de ingresos. Entonces la economía crece, pero no todos crecen. ¿no? El, el, los trabajadores quedan para atrás. ¿no? Y tercero, porque este crecimiento no se va a repetir. O sea, es un crecimiento circunstancial. Son... Factores aleatorios que permitieron este crecimiento, pero no, él, no es un crecimiento sostenible a largo plazo. Bien. Entonces exactamente lo que dijiste, el gobierno hizo mucha laraca con esto, ¿no? que, oh, que ahora es otra cosa, es el gobierno de Lula. Pero evidentemente que estas cosas no pasan porque cambió el presidente. no Son procesos lentos que son determinados por muchas cosas del pasado y de la economía internacional. Exacto. Entonces el gobierno nada más, eh, digamos, eh, tiene es el que tiene menor influencia en este desempeño de la economía brasileña. Eh, Plinio, un tema que nos importa mucho, el tema del dengue que está en la región presente, lo hemos hablado otras veces... en toda la región está con una presencia fuerte, en Uruguay empezó a afectarse también, eh, con los números de Uruguay que son más chicos, pero con pronósticos de, de que esto va a tener, se va a extender, ¿no? Entonces, ¿cómo está allí que hace más tiempo que, que están con esta presencia del dengue? sí, esta es una noticia importante porque eh, eh, es una forma de ver cómo está el pueblo concretamente, ¿no? A una economía de tipo colonial corresponden enfermedades de tipo colonial y es la epidemia de dengue. Nosotros estamos con nueve eh, unidades de la Federación con emergencia de dengue, ¿no? Y la novedad es que ahora el dengue está llegando al sur. Por ejemplo, Santa Catarina está en emergencia porque con el calentamiento global Este mosquito empieza a proliferarse en regiones donde antes no estaba. Sí. Nosotros aquí en Brasil, en los dos primeros meses del año, registramos un millón doscientos mil casos de dengue. O sea, casi la mitad, no un poco menos, un tercio de la población de, de Uruguay con dengue en Brasil. Claro. Y hay casi 300 muertos ya por por la enfermedad. ¿No? y la, la organización mundial de salud dice que cuando hay más de 300 casos acá por cada 100.000 habitantes se configura una situación de emergencia nosotros aquí en brasil estamos con 597 casos para cada mil, cada 100.000 habitantes o sea es una fuerte emergencia es una epidemia epidemia fuerte y Y se siente esto, incluso en las relaciones personales con muchos amigos, compañeros, camaradas, con dengue. Bueno, pasando a otras cosas que ya no pasan por los mosquitos, eh, con Bolsonaro, que sigue las investigaciones, sigue eh, conociéndose más cuál fue el papel que cumplió, si, si era un golpe de estado, y los los militares no, cómo se han relacionado con este proceso. Entonces, eh, Ángeles, salimos de los mosquitos y vamos uh -huh. para los gusanos. <risa> sí. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, nosotros vimos aquí la semana pasada la manifestación de Bolsonaro, ¿no? que fue una manifestación robusta, fuerte, unas 200 mil personas en Sao Paulo. Bueno, esta semana lo que se vio es la respuesta del establishment. Y la respuesta del establishment fue divulgar... los las deposiciones el contenido de las deposiciones de dos generales que eran los comandantes del, del ejército y de las fuerzas aéreas general Freire Gómez y nosotros llamamos los generales de, del aire de Brigadeiro Batista Jr. y qué es lo que ellos dicen no qué es lo que sale de de estas eh, nosotros llamamos vazamentos ¿no? de estos De revelación de los de los contenidos de su deposición en las investigaciones de la Policía Federal. Sale que se reconoce que sí se discutió el golpe, se discutió incluso la legalidad, la institucionalidad que se utilizaría para el golpe, no que es un, un decreto de intervención militar que iba a ser Bolsonaro. Entonces, esto de cierta manera... constituye una especie de tiro de misericordia judicial, o sea, decreta la suerte de Bolsonaro. Entonces, esto muestra bien en qué pie estamos, ¿no? Bolsonaro va a las calles, demuestra musculatura, demuestra fuerza, y el establishment no recurre al formalismo, a la legalidad, y dice, sí, pero usted no cumplió con los requisitos de la ley. En este pie estamos, y Hay que ver cómo esto se desdobla, pero ya Bolsonaro, los bolsonaristas ya dieron una respuesta a esto. Y están organizando manifestaciones en las, todas las grandes ciudades, capitales de estados de Brasil. O sea que esto es una cosa que, que todavía hablaremos en, el, en las próximas semanas y meses. Muy bien. Bien, Plinio, eh, y vinculado a esto también está habría que evaluar cómo está la relación de Lula con los militares, ¿no? en medio de, de la presión que significa este involucramiento de altos oficiales en esa llamémosle conspiración. sí eso no ahora estamos en el, en marzo. Y el golpe militar en Brasil se conmemora oficialmente el día 31 de marzo. Ajá. En realidad el golpe fue dado el primer de abril, pero como el primer de abril aquí en Brasil se, se bromea que es el día de la mentira, los militares que son muy susceptibles a estas formalidades resolvieron decir que el golpe en realidad fue el 31. Entonces empiezan todas las... las, las eh, preparaciones de cómo se va a conmemorar este golpe. Lula, para meter agua fría en, en, y, y no calentar mucho la temperatura política del país, dio una declaración muy infeliz, donde dice que eh, el golpe es una cosa del pasado sí. ¿no? y que hay que mirar para adelante. Y ahí yo creo que es importante señalar dos cosas, hermano. Primero, que el golpe no es una cosa del pasado. El golpe está implantado, el Estado que fue eh, constituido por el golpe es el Estado que estamos viviendo. Claro que no es idéntico, hay cambios, pero en la base social, en la base, no, en el control del gran capital, es el mismo Estado y por lo tanto el tema del golpe no está superado, mucho al contrario, Nosotros tenemos que, que averiguar lo que pasó y, con, y tener plena conciencia de lo que significó el golpe. Pero, ¿por qué dijo eso Lula entonces? ¿no? Porque Lula no es un tonto? Él sabe todo lo que estoy hablando. No, lo dice porque yo estoy convencido que hay un acuerdo entre los militares y el establishment. El acuerdo es, nosotros agarramos, ustedes nos entregan los bolsonaristas... Y la institución quedará preservada y no será afectada. ¿Preservada en qué? En su poder de tutela, de hecho, de la política brasileña. Y yo creo que es por eso que Lula hace este gesto, para decir, mira, no no, no vamos a, a apretar las Fuerzas Armadas, queda todo igual, no se habla del pasado y ustedes harán una tutela discreta. Y me entregan los bolsonaristas. porque este es el juego político en Brasil ahora, ¿no? la, el esfuerzo de marginalizar la derecha contra el orden, la derecha golpista del proceso político. Sí, por ahí veíamos columnas de opinión de estos días de, de analistas eh, brasileños que eh, dicen que hay militares que no simpatizaron con este intento, esta conspiración de Bolsonaro digamos, y otros, Pero que sí se cuidan mucho de que de no ser tocados, algo de lo que vos venías diciendo, en, en el poder que tiene, en el control político sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Exactamente. Eh, la, la deposición de los dos eh, comandantes mm. es una vergüenza total, porque uno de ellos, Freire Gómez, fue insultado por Braga Neto, el, el candidato a vice de Bolsonaro. Los oyentes me perdonen, como cagón. Claro. Dice, es un cagón. Bueno, y la verdad es que Freire Gómez, eh, Braganeto tiene un poco de razón, ¿no? Mm. Con todo respeto, porque la verdad es que el general se comportó muy mal, porque escuchó toda la trama golpista, pero se quedó calladito y obedeció a todo lo que dijo Bolsonaro. Entonces, él se defiende. Lo hice para mantener la unidad y para impedir que otro, peor que yo, entrara y e hiciera uh -huh. el golpe. Entonces, hay toda una racionalización. Yo no sé si hay la palabra eh, jurídica en, en castellano de prevaricación. Sí, claro, sí. sí. Entonces, estos generales prevaricaron, ¿no? Prevaricaron porque escucharon la trama golpista y no hicieron nada. Bueno, pero lo que... Lo, El acuerdo es, ¿no? nosotros no tocaremos en las Fuerzas Armadas, todo queda como está, todos los privilegios y todos los poderes que ustedes tienen queda como está, pero sacamos a, a los bolsonaristas. Que es un acuerdo que incluso yo creo que conviene a los militares. Porque la verdad es que el Bolsonaro, con el perdón de la palabra otra vez, dejó el despelote en todos los... sectores claro. incluso en las Fuerzas Armadas porque rompió toda la jerarquía que hay que tener entonces yo creo que es un acuerdo que le conviene doblemente a los militares y en esto camina y yo creo que en esto se explica esta declaración muy infeliz de de Lula que se portó bien en el episodio de, de Palestina ¿no? con coraje y, se, y con osadía pero se comportó muy mal Aquí con los militares. Acá aprovecho ya en el final, que estamos llegando al mediodía, hacerte una consulta de idioma, eh, porque dice que ellos, eh, impunidad para los crímenes, habla un analista de la dictadura, eh, ventajas financieras, oportunidades de corrupción, y dice mordomías, Plinio. Mord <risa> Mor mordomías son privilegios. Ah, bien, Por bien. ejemplo, las hijas de, de generales que no se casan reciben el sueldo del, del papá por el resto de la vida ah. en toda... y, y como esas hay montones no tienen claro nadie es el, el el perro de guardia de la burguesía sin algunos privilegios no ellos cobran el precio sí, claro, claro. bien bueno aprendimos otra aprendimos otra, otra palabra exactamente Gracias, bueno. gracias Plinio, como siempre. Un abrazo. Un abrazo Hernán, un abrazo Ángeles, siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Saludos Estoy a la bien. familia Chao. y a los compañeros de Contrapoder.net, como siempre. Muchas gracias.